Yo tengo un gran amigo que tiene una mujer buena Pero ahora él tiene un problema que donde quiera que verba ella Él quiere que esté en casa, pero ella siempre se miente Por eso los de mi cuadra ahora le han puesto la pega pega Porque si se va a percir, enseguida se le pega Si se va pa' una parranda, enseguida se le pega Si se va pa' una caseta, enseguida se le pega A donde quiera que sale, tiene que cargar con ella El Que se pide la conseja maleta, enseguida la sella Enferma, yo lo invité una verbena Los amigos se extrañaban Porque iba solo Y no estaba ella Rompiste el candado O partiste la cadena Los amigos lo buscaban Toda la noche Miren que ciega Fuisiste palper Dijero un poco Y al llegar le dijo ella Que paso por salir solo Si hubiera salido conmigo No peleas con esa gente Si hubiera salido conmigo